Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hoy es 15 de marzo, hoy hace un año, era el primer día de un largo confinamiento que iba a durar hasta la segunda mitad del mes de junio. Había aparecido el día anterior Pedro Sánchez en televisión y decía dos semanas en casa para controlar este virus que efectivamente estaba desbordado. Todo lo desbordado que no supieron prever aquellos que tenían los datos y la información, que eran los que gestionaban la enfermedad en España, los que gestionaban los recursos que podía tener un país para enfrentarse a un virus. Y creímos que iban a ser 15, sospechábamos que iban a ser más. Nos、eh, volcamos en los aplausos en los balcones a las 8 de la tarde. Porque seguramente era una forma también de nosotros quitarnos el miedo. Pero escuchábamos la cuenta pavorosa de muertos que empezaba a producirse y la lucha sin cuartel de la gente. De la sanidad española, a la que nunca, nunca agradeceremos suficiente todo el esfuerzo y el sacrificio que han realizado a lo largo de este año y que todavía tienen por delante, seguramente, porque esto no ha acabado. La evolución de la pandemia ahora parece que se estanca en su bajada, en su caída. Sacan algunas universidades a relucir el famoso número R. Que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir. Es decir, algunos creen que estamos ante una cuarta ola de mucha menor incidencia. Ese factor lo rompe la vacuna, pero la vacuna no llega. Llegará, pues, pues, sí, pero no llega. Con lo cual, solamente nos queda nuestro comportamiento y las medidas que las autoridades quieran, deban adoptar. Y las medidas a adoptar son restrictivas. Oiga, miren ustedes lo que está pasando en Italia. O lo que está pasando en Francia, que no está tan lejos. Nosotros ayer vivimos un domingo de primavera, un domingo de cuaresma. En fin, la gente en la calle, con normalidad. Es una situación envidiada en toda Europa. Pero si la Semana Santa esté, eh, no eh, limitamos el número de contactos. Veremos cómo no se limita el número de contagios. Contacto y contagio siguen estando íntimamente ligados. Veremos qué es lo que nos deparan los días, y veremos. Hoy conoceremos por la tarde las cifras exactas del, del fin de semana. Tendremos tiempo de recordar cómo fue aquel tiempo, cómo ha sido ese año, cómo fueron aquellos meses que comenzaban un día como el de hoy, hace exactamente un año. Porque mientras tanto en España hay otras cosas、eh, de las que hablar y que tienen que ver con el politiqueo. Saben que hay fines de semana que son pequeñas treguas y otros que son muy clarificadores. Bueno, pues este ha sido de los segundos. Era el viernes a mediodía y se clarificó lo de Murcia-Herzegovina. La expresión Murcia-Herzegovina no es mía, es de Juan Carlos Aparicio, el que fue la ministro de. Trabajo en el gobierno de Aznar. Podíamos intuir el terremoto político que se iba a desatar en España cuando el miércoles este programa le revelaba de madrugada la operación que se iba a poner en marcha en Murcia para cambiar el gobierno, para poner al frente a ciudadanos con el apoyo del PSOE. Era una moción de censura inédita porque era parte del gobierno el que se daba a sí mismo una moción, una censura. Parte del gobierno. Iba a cambiar a la parte gruesa de ese gobierno por otra parte gruesa. Pero claro, ni de lejos esperábamos que la onda expansiva fuera tan fuerte, que llegara tan lejos, que tuviera tantas consecuencias. Murcia efectivamente se convirtió en Murcia-Herzegovina. Y el seísmo ha sido para el centro-derecha lo que la guerra de los Balcanes para Europa. ¿Esto cómo empezó? Con un intento de arrimadas y de Sánchez. Por acabar con el PP en Murcia y seguramente en Madrid, y le digan lo que le digan, a ser posible en Castilla y León, y si de paso cae Andalucía, mejor. ¿Por qué? Porque el plan estaba preparado en la Moncloa. ¿Qué quería Sánchez? Utilizar a arrimadas que ya había coqueteado bastante con él para deslomar cuatro gobiernos, quitar al papel de en medio. Crearle una crisis que llevara a ser Vox el único beneficiado de ella. Y entonces, cuando estuviera ese partido en emergencia, el centro-derecha absolutamente destrozado, él, con todo el poder territorial, no olvidemos eso, incluso hasta convocar elecciones, si le convenía en el próximo octubre. Pero eso, amigo mío, terminó en realidad. Con ciudadanos en la UCI, humillado, magullado, intubado, al borde de recibir la extrema unción. Y a lo mejor hoy arrimada salva e l puesto. Si consigue convencer a sus críticos de que va a rectificar, frena la fuga de talentos que ya ha empezado por ahí. Pero habrá elecciones en Madrid y si el 4 de mayo se estrella en las urnas en la comunidad de Madrid, adiós Inés, y a lo mejor adiós Ciudadanos. Porque a lo mejor no consiguen ir el 5%. Fracasó la moción de censura en Murcia, porque los que se iban a ir, como algunos preveían o se temían, no se acabaron de ir. Se han quedado donde estaban. Luego podrán venir todas las acusaciones de transfugismo y estas bobadas que están diciendo algunos. Luego p o d r á venir a decir, el señor Aguado que. Publica un tuit que dice: Controlan medios de comunicación, ponen y quitan tertulianos, alteran las encuestas para condicionar el estado de ánimo de la opinión pública. Son muy poderosos, no hay duda, pero no podrán quitarte la capacidad de pensar por ti mismo, de ser crítico y libre. Vale, muy bonito. ¿Pero a quién? ¿A quién te refieres? ¿Controlan medios de comunicación, ponen y quitan n ¿A quién? Con el que ibas a pactar todo este maremoto, terremoto o tsunami político en España? ¿Por qué no das los nombres? Es muy bonito. Subir tweets es una cosa muy. muy bueno, en fin. El pensamiento moderno. ¿Pero quién? Miren, no se veía un error de cálculo. Desde esta, de estas dimensiones, desde que Fernando Simón dijo aquello de que en España tendríamos casos aislados y que además no hacían falta mascarillas. Que lo dijo, que lo dijo. Ciudadanos, ha pasado en tres días de querer presidir Murcia, a perder Murcia y a perder Madrid, a romperse internamente, a perder dirigentes y a quedarse quizás sin buena parte de sus votantes. Y todo por la absurda ambición de fiarse de Sánchez. Con el que llevaban tiempo coqueteando, casi el estado de alarma aquí, que si a ver los presupuestos, que si Murcia, luego Madrid. E Isabel Díaz Ayuso, con golpe de audacia, también de Teodoro García Ajea, evitando la censura en Murcia y la otra convocando elecciones, que ahora el TSJ ha bendecido, ha logrado ese efecto adelantándose al intento de que. Si Murcia iba a ser Hercegovina, Madrid fuese Kosovo. Y como él convocó elecciones antes de que Arrimada, Serrejón, Sánchez la echaran. Porque Gabilondo no está en estas miserias. Es un tío bastante más serio. Y provocó la primera jugada sucia de todas las que Ayuso va a sufrir de aquí al 4 de mayo. Un intento artero de evitar. Las urnas con mociones de censura sobrevenidas, desmontadas por la justicia ya. Probatorias de que querían echarla, ¿eh? y ella se adelantó. Que Ciudadanos diga que esas elecciones son irresponsables y no están justificadas es tan absurdo como que y a m e transfugas a los tres suyos de Murcia que no van a apoyar la moción de censura. Porque para transfugar, la señora murciana.、Eh, Que desde dentro del gobierno y con solo seis diputados ha estado dispuesta a presidir la comunidad con una fea operación preparada con nocturnidad y alevosía en Moncloa. Haciendo de tontos útiles, que es lo que han venido haciendo estos señores y señoras con Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo. Ahora saldrán las mareas, la blanca, la verde, e la z u l e la r c o í r i s la canela, etcétera, etcétera. Pero va a salir el SOE a pedir el voto a los madrileños cuando desde Moncloa se quiere subir los impuestos a la gente de Madrid, encerrarlos en casa, aplicarles un 155 cada 2x3. Ya veremos si el PP gana con rotundidad o no, que no lo tiene fácil en Madrid. Ya veremos si absorbe a Ciudadanos. Ya veremos qué reunificación del centro-derecha habrá comenzado o no. Pero estos son una especie de Balcanes retóricos, felizmente solo retóricos. ¿eh? Y todo lo que ha d e se a a t d o s ha desatado en esa m u r c i a j e c o v i n a va a terminar con... con caídos políticos, con heridos políticos. Pero también es verdad que con una posibilidad cierta de reorganización del centro-derecha, que le puede permitir mejor contra el general Tito, que manda en Moncloa con su bloque soviético, maniobrar. Y obtener algún tipo de beneficio electoral. Atentos, porque vienen curvas y nos vamos a entretener. Ahora déjeme que le cuente otras cosas en titulares: Factura falsa. El juez que investiga la gestión de Podemos interroga como imputado al fundador del partido, a Juan Carlos Monedero. Un informe policial le señala como autor de una factura falsa para justificar presuntamente el cobro de más de 26.000 euros de la consultora Neurona. Bárcenas. En el juicio por la supuesta caja B del PP, hoy declara como testigo Ángel Aceves, el primero de los exsecretarios generales del partido que van a desfilar por la Audiencia Nacional. Hoy también testifican varios donantes que aparecen en los llamados papeles de Barcelona. Partidazo de Copa, el Barça puede acercarse esta noche, Juanma Castaño. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues hay liga. Sé que habíamos dicho durante varios meses que la Leti era el único favorito prácticamente para ganar el campeonato y resulta. Que los malos resultados en el último mes y medio le han dado un chance importante al Madrid, que ha recortado puntos este fin de semana, y al Fútbol Club Barcelona, que juega hoy a las 9 de la noche contra el Huesca y que está obligado a ganar. Si gana el Barça, cuatro puntos de diferencia del Atlético de Madrid sobre el conjunto Azulgrana, y ya con los mismos partidos. Todo pendiente de lo que pase en los 11 partidos que le restarán a la competición. Pendientes de la Liga, de la Champions que tenemos esta semana con el Atlético en el Madrid y de la lista de Luis Enrique esta misma mañana. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Pues empezamos la última semana del invierno con tiempo de momento primaveral. Aún así, tendremos algunos chubascos en el extremo norte de la península y viento fuerte. En el Mediterráneo, las temperaturas se mantienen estables. Leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es. Herrera en Cope. Estar informado. En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué mis universo siempre lo gana alguien de la tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en Bankia.es. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.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 Carlos, miro que de momento la justicia, o una parte de ella, mantiene su independencia frente a un gobierno que ha puesto ya en marcha la maquinaria para convertir el Poder Judicial en otra jaula de grillos como el Consejo de Radiotelevisión Española. Habrá elecciones en Madrid el 4 de mayo, a pesar de las presiones y de la mesa de la Asamblea en manos de ese cadáver político en el que Inés Arrimadas ha convertido ciudadanos. Me puedo imaginar la pataleta de Sánchez. Que jugando como juega siempre con las cartas marcadas, no soporta perder. Y esta vez ha perdido porque su talento político ni es tan grande, ni sus cientos de asesores, en gran medida paniaguados con sueldo público, son los genios que quiere hacernos ver la propaganda cuya manija mueve de forma frenética el señor Redondo. El patinazo de Murcia ha conseguido desquiciarle y el apoyo judicial a Isabel d í a z Ayuso. Ha debido provocar en nuestro ególatra en jefe un cólico biliar. Le han fallado todos sus escuderos y además han dejado al descubierto la estrategia con la que pretende dejar fuera de juego al PP, acusándole de estar en las manos de la extrema derecha. Habrá que empezar a repetirle machaconamente que él está en manos de filoetarras, separatistas y una banda de extrema izquierda a la que le gusta mucho vivir como la nomenclatura soviética. Tony estamos mucho más cerca de que esto acabe y nuestros amigos del Santander quieren que empecemos. A acumular ilusión. Pues lo tenemos que hacer y además con el Santander empiezas a acumular a v i o s cada mes con tu nómina, tus recibos y usando la tarjeta de crédito. Y más a v i o s aún contratando nuevos productos. Y para empezar, si llevas tu nómina antes del 31 de marzo, puedes llevarte hasta 15.000 a v i o s para que solo se piense dónde quieres ir. Por ejemplo, a París, a Londres, a Roma. Ve al banco que te lleva más lejos con Santander One. Consúltalo todo en BancoSantander.es. e s t á s escuchando, Herrera en Cope. Y recuerda: de siete de la tarde a once y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en la linterna todo lo que necesitas saber.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 Hola Antonio, San José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Ignacio、eh, Camacho. j u s t a m e Hola, muy buenos días. Paco r o s el director del Mundo, qué entretenido esto, ¿verdad? Pues sí, tú empezaste la madrugada el miércoles y ha sido un no parar. Es verdad que llevamos unos años que <risa> llenos de acontecimientos, pero vamos, el vértigo de las últimas horas ha sido absolutamente extraordinario. ¿no? Mm, pero bueno, pero... muy clarificador en cualquier caso. Sí, el. ¿Ciudadanos se aboca al momento más delicado de su historia, Antonio? Pues sin duda, yo creo que tiene ante sí un reto y es el de continuar como partido con muchos problemas de cara al futuro o prácticamente desaparecer, que es una hipótesis que está ahora mismo sobre la mesa. ¿no? La、eh, reunión de la directiva de hoy de, de Ciudadanos va a ser sin duda muy interesante, a ver qué es lo que ocurre allí. ¿Qué pensa Ignacio? Pues, que ciudadano, si s quiere continuar, tendría que demostrar para qué sirve. Y hasta el momento no lo ha demostrado, porque en los momentos decisivos, eso que en política se llama un momentum, es decir, ese instante en el que te puedes、eh, ir, venir hacia arriba o, o, o, o quedarte abajo, pues ha quedado abajo. Primero en el 2019 y ahora con, este,、eh, con, el con el esperpento murciano. Pero que no se nos olvide que el responsable del sainete de Murcia. Es Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez,、claro. que se dedica a conspirar cuando tiene una pandemia、mmm, galopante todavía en、mm. España.、Eh, por ahí vamos a empezar, pero、eh, hablando y recordando cosas de lo que hace un año significaba el primer día del confinamiento. Ahora, aún así, tengo buena noticia de Ibudol de Kern Pharma. Un arca de Noé. En la Luna. Es la curiosa propuesta de un equipo de científicos de la Universidad de Arizona para salvar la biodiversidad de la Tierra. Se trataría de un almacén en suelo lunar que contendría semillas, esporas, espermatozoides y óvulos congelados de más de 6 millones de especies. Los investigadores reconocen que todavía no saben cómo resolver el principal obstáculo, el de la gravedad, aunque aseguran que la propuesta no es tan inverosímil como parece. Las bajas temperaturas de la Luna facilitarían además la conservación del Material que repoblaría la tierra en caso de una gran catástrofe. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. i Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Herrera en Cope. Estar informado. De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting conduce un. n Sub de Volkswagen durante un año y luego ya veremos. Seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en volkswagen.es. v Volkswagen. o l k s w a g Ese n e hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa r a s t r e a d o r c o m y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. r a s t r e a d o r c o m ¡Rum! rum!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 Pues Herrera, como estamos contando, se cumple un año desde que se decretó el estado de alarma, un año con muchos de nosotros, además teletrabajando, o bueno, en nuestro caso podríamos decir, radiotrabajando. Hace un año todos amanecíamos encerrados en casa, con una sensación además muy extraña, porque nunca antes pues nos habíamos enfrentado a un confinamiento generalizado en、eh, nuestras casas. Es más, es que yo creo que esa palabra confinamiento apenas la habíamos utilizado antes. En principio, el estado de alarma se decretó para 15 días, pero al final, duró casi 100. Casi 100 días, 98 concretamente, desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio. Hace un año, por cierto, poco sabíamos realmente del coronavirus. Acuérdate, por ejemplo, que en febrero, cuando saltó de China a Italia y ya se empezó a dar también algún caso aislado en España, se infravaloró el coronavirus, se decía que era como una gripe común, aunque finalmente se ha demostrado pues, que es mucho más contagioso y letal. Ahora, después de muchos esfuerzos y muchas investigaciones, se va conociendo un poco mejor a este virus que ha cambiado n u e s Nuestras vidas. Un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba y del CSIC ha descubierto que las proteínas accesorias del coronavirus desempeñan un papel muy relevante en la inflamación generalizada y descontrolada que se desencadena en el, en el organismo de los pacientes más graves. Nos lo ha explicado en COPE la persona a cargo de este estudio, Juan José Garrido, profesor titular de genética en la Universidad de Córdoba. Cualquier infección de cualquier patógeno induce una respuesta, un tipo de respuesta inmune que se denomina respuesta.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 Pues esas proteínas están en la base que crea esa respuesta exagerada ante el virus y que, a su vez, son la causa de muchos de los problemas de coagulación y del daño que sufren distintos órganos como los pulmones, el corazón o los riñones. Esta investigación, por tanto, puede ayudar a partir de ahora a que los médicos tengan más certeza sobre los fármacos o las pautas a seguir con pacientes contagiados de COVID.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 Llegan los Lion Days de p e u g e o t Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y postventa, del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en p e u g e o t e s p Eso. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Ocho y media, siete y media en Canarias. Claves informativas de la mañana. Sergio Barbosa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primera de se cumple un año del gran confinamiento y la pandemia sigue siendo una realidad. Un año ya de aquel domingo en el que cerramos la puerta de casa para escondernos del coronavirus, al final hasta el 21 de junio. Un año después, la vacunación es la gran esperanza, pero ya va muy lenta con escollos como el de AstraZeneca. Países Bajos, Irlanda y la región italiana del Piamonte se han sumado a los territorios que paralizan su uso hasta confirmar que algunos trombos detectados no tienen relación alguna. Esta tarde conoceremos los datos del fin de semana, pero ya tenemos al menos 144 muertos y más de 9.000 contagios. Sería el primer fin de semana de los últimos seis con un cierto repunte. Hoy, autonomías como Cataluña o la Comunidad Valenciana aflojan restricciones, aunque los repuntes de Italia y Francia invitan a ser prudentes. Segunda en esa, Arrimadas se reúne en poco más de dos horas con la ejecutiva de Ciudadanos para dar explicaciones y tratar de calmar sectores críticos. El fiasco de la operación para acercarse al PSOE tiene al partido naranja abierto en canal. Ante la salida de algunas figuras destacadas, parece que Arrimadas tiene previsto incluir. En la dirección a nombres como t o n i Cantó o Begoña Villacís. De momento, Ciudadanos acusa al PP de haber comprado la voluntad de los tres diputados murcianos que han decidido mantenerse en el gobierno del PP y no aceptar el cambio de aliado. En el Parlamento de Murcia, hoy la Junta de Portavoces estudia la fecha de la moción de censura que, en principio, nace muerta. Y en Madrid, la Diputación de la Asamblea Regional analiza la situación después de que la Justicia haya dictaminado que, como acordó Díaz Ayuso, habrá elecciones el 4 de mayo. Tercera, el reparto de los 7.000 millones de ayudas directas ya está generando polémica. Algunas autonomías del PP denuncian que el sistema elegido prioriza las autonomías del PSOE con más población, perjudicando a territorios como Castilla y León. También se quejan de que se hayan reservado 2.000 millones a Baleares y Canarias por aquello del peso del turismo, pero dejando en un segundo plano otros bastiones turísticos como la provincia de Málaga. Y tampoco están contentos muchos autónomos que denuncian que esas ayudas no se acuerdan de negocios tipo peluquería, salones de estética, academia. Academias, autoescuelas o tiendas de s u r f é Cuarta clave a todo esto y se retoman: cumbre hispano-francesa. Pedro Sánchez se desplaza hasta el municipio de Montabán, donde está enterrado Manuel Azaña, para entrevistarse con Emmanuel Macron. Los ministros de ambos países se quedan en casa y participarán de forma telemática. Entre otras cosas, España y Francia van a firmar un convenio para facilitar los casos de doble nacionalidad. La quinta la trae al expósito hoy, cuando se cumple un año de lo que nos cambió la vida. La verdad es un consejo, un consejo de un gran oyente de COPE, ¿verdad, Tron? Buenos días. Sí, ¿qué pasa, Tron? ¿Cómo estás? Nos cambió la vida y, como alguien me dijo hace un año aproximadamente, y nos ha cambiado la muerte. ¿Sí? ¿Cómo, cómo vivimos el confinamiento, las imágenes, los silencios y cómo se ha ido tanta gente? Hasta 100.000 personas solo en España, por lo menos. ¿eh? Bueno, pues el otro día en la interna、mmm, volví a visitar a Emilio, ese superoyente que estuvo siete meses en la UCI. Y que nos dijo que oyendo la copia, pues el tío tenía el contacto con el exterior y tenía la vida. Emilio está mucho mejor. Tras esos siete meses, pues demasiada gente y muchos pensaron que Emilio se iba. Bueno, pues no. Emilio está fenomenal. Y me lanzó este consejo que pone la piel de gallina. Escucha cómo ha conseguido llegar a hablar, Emilio. Esta enfermedad es tan dura como la pinta. Créanme, sigan mi consejo. Sean muy prudentes. Protéjanse. Hagan caso. De esta enfermedad, porque fíjense, yo saldré de aquí, pero lo haré acompañado de las secuencias que ha producido en mí. Protéjanse y manténganse sanos, por favor. No hay absolutamente nada más que añadir. Solo escuchar la máquina de fondo, solo oírla. el... Va a cumplir un año, ahora cumple un año en el hospital. Siete meses en la UCI, Pro protéjanse, por favor, esta enfermedad. Es como la cuentan. Tú decías antes, Carlos, que esto no ha terminado. Tomemos nota. Esto no ha terminado. Seamos responsables. Porque me parece que hay muchos que mandan por ahí arriba que no lo son. Gran abrazo y hasta esta tarde. Hasta luego, familia. Chao. Un mensaje de b e r t i Madre mía, cómo ha cambiado este año, ¿eh? Nos ha cambiado a todos todo lo que ha pasado. Antes, por ejemplo, te llegaba el seguro del coche, lo pagabas de una vez y todo perfecto, pero ahora, ahora todo es distinto. No puedes pagar tanto ni de golpe. Bueno, pues tranquilo, en Berti siguen a tu lado. Te ofrecen un 40% de descuento en el seguro del coche y te permiten fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes. Y ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, ¿eh? Desde tu móvil. Puedes contratar, dar un parte, lo puedes hacer todo. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en verti.es, tu aseguradora digital. Así es. Vamos, vamos, vamos. a por ello. Hey, caballeros, aquí están Paco Rosel, director del Mundo, Ignacio Camacho y López de Sagredo, y Antonio San José. Y Paco prefiere empezar、eh, por reflexión de la pandemia, la circunstancia que nos ocupa. Por donde usted mande, Por Murcia Arzegovina o por Madrid bueno, Kosovo.、Eh, habría que distinguir lo importante y lo urgente, ¿no? Esto es. Lo importante, es. efectivamente, es el, este año de reclusión que llevamos, en el que yo creo que, que desgraciadamente se、pues, ha producido un proceso de, de regresión democrática y d de, en e la el que las libertades han sido seriamente socavadas y, y en que realmente e s、pues, ha blindado la incompetencia por aquello que en teoría se tomó la decisión de. Del estado de alarma y la, la reclusión que nos, se, se tomó en el mes de, de marzo. Y yo creo que desgraciadamente no terminamos de aprender porque todavía pues, el tema de la vacunación va retrasadísimo. Nos faltan datos sobre qué vacunas están llegando, cómo están llegando, cómo se están distribuyendo, cómo se están aplicando. Y yo creo que ese compromiso del gobierno diciendo que. El veintitantos de junio ya estaríamos vacunados al 70%, incluso estaríamos en condiciones de proveer de vacunas a otros países, a terceros países, pues desgraciadamente sabemos que no, no se va a cumplir. Y ya el gobierno viene acariciando pues, ese instrumento que le gusta mucho, porque realmente para gobernar es extraordinario, ¿no? porque no te permite eludir cualquier tipo de control, que es prolongar ese estado de, de alarma. Ya las ministras tanto de Sanidad la semana pasada como la ministra portavoz, Pues no se atrevieron a cerrar esa, esa puerta. Y claro, estamos en un círculo terrible. Porque, claro, se pone aquí el ejemplo de Francia, pero es que Francia tiene cerrado toda la hostelería, tiene cerrado todo y tiene peores datos. O sea, que tenemos que ver algunas cosas que a lo mejor hay que replantearse desde el conocimiento y desde la ciencia, no desde la política. Por lo tanto, por eso explica que todavía sigamos teniendo como portavoz y gran propagandista de esta política absolutamente errática y creo que muy negativa de contra el coronavirus, pues a Fernando Simón, que incluso ayer. Se jactaba de su papel. Eso es un ejemplo que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, las elecciones que este fin de semana se ha c e l e b r a d o en Alemania, en lo que se ha pasado factura pues a determinadas negligencias en el tráfico de influencias con relación a las vacunas, con la incompetencia con respecto a las vacunas, y aquí, sin embargo, p u e se s trata de blindar eso con este estado de, de alarma. ¿no? Mm. Antoni s a n j o s e p Bueno, pues、eh, yo creo que hace un año nos cambió la vida a todos. Fue un shock, ¿no? Preguntabas que por, por ese momento, ¿no? Nos, nos decretaron arresto domiciliario de carácter sanitario y, y, bueno, nos ha cambiado todo. Las relaciones personales, las familiares, las relaciones laborales, también el trabajo. El, el teletrabajo pues ha sido algo que ha estado muy presente durante todo este año. Hemos tenido que aprender a hacer las cosas de una manera diferente, eso está claro, ¿no? Y luego hay ahora mismo, Carlos. Una secuela s s psicológica s que los、eh, psicólogos y los psiquiatras、eh, piensan que va a durar todavía un largo tiempo. Efectivamente, hay mucha incertidumbre, las vacunas、eh, pues, llegan a cuenta gotas. Yo personalmente ya afirmaría、eh, que en Navidad, en Navidad、eh, tuviéramos al 70% de la población inmunizada, porque al paso que vamos, esto de mes de junio que, que recordaba Rapaco. Pues、no deja de ser un brindis al sol, ¿no? No, no estamos en, en esa disposición. A ver si la vacuna de Janssen, que es solo una dosis y que evidentemente、pues、puede acelerar el proceso, nos permite rearmarnos en este sentido, pero todavía esto va lento, hay dudas con la vacuna de AstraZeneca, con los,、eh, los efectos secundarios, en fin,、mmm, nos queda mucho, mucho por delante, ¿no? Pero,、mm. pero ha sido una, el, año, el año, desde luego, el año que, que cambió nuestras vidas ¿eh? y tardaremos tiempo en salir. Ahí. Eso es lo más importante. Luego hablamos de, de Murcia-Zegovina. Esto es. ¿Y la, la reflexión pandémica que hace i g n a s i Pues que, a ver cómo lo digo, que, que, que, que se ha aprendido poco de un año de, de pandemia en el sentido de que no ha servido para que la clase dirigente, las élites dirigentes, las élites políticas sean capaces de cambiar sus prioridades. Como acaba de demostrar el, el, el sainete de, de Murcia y h e r e g o v i n a Es decir, seguimos instalados pues, en, en la conspiración, en la intriga, en el sectarismo, en la explotación de, emocional, en la explotación ideológica, en la agitación ideológica. Cuando y, y los dirigentes, muy especialmente los dirigentes del gobierno de la nación, se han negado a aceptar que la pandemia lo cambiaba todo y lo primero que tenía que cambiar era su agenda. No han cambiado una sola prioridad. El gobierno no ha cambiado ni una sola prioridad, excepto, excepto la de incrementar la estrategia de la mentira. Para mí, la historia de la pandemia es la historia de un engaño de Estado. Y con esto no estoy ne negando la pandemia, sino todo lo contrario. Sabéis bien que yo、mmm, creo que la pandemia es mucho más grave incluso de lo que creemos que es. Pero、mmm, es que el gobierno ha centrado la lucha contra la pandemia. En una, una estrategia de Estado basada en la mentira, en la desinformación, en el engaño masivo, en la ocultación y en el abuso de autoridad implementado a través de un Estado de alarma que no ha aplicado para lo que tiene que servir y que ha aplicado para todo lo que no tiene que servir: para ocultación, para, para eliminar la transparencia, para bloquear el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y por último, creo, soy de los que no comparten la idea del de,、eh, pueblo inocente、eh, maltratado por sus políticos. Creo que el pueblo español tuvo un comportamiento ejemplar durante los tres meses del confinamiento, pero cuando se abrió, digamos, a medias esta especie de, de seminormalidad o de normalidad restringida que hemos tenido a partir de junio. La responsabilidad individual se ha demostrado que no existe, que es una. q u e s e c ha vencido el, el virus. Sí, claro, claro, bueno, efectivamente, alentado, alentado por esta estrategia de engaño general que, que, que yo he dicho. Pero yo creo que, que la conclusión es que、mmm, la, la, la responsabilidad、eh, política, colectiva, social e individual. Ha sido abolida a lo largo de este, de esta, de este año. No, no, lo manejamos como un concepto que, que, al que nadie es, es, es fiel y no hay más que mirar b、bueno, u el n o e comportamiento insisto, del gobierno y el comportamiento de, de, de las calles en cuanto, se, en cuanto las autoridades levantan un poco la, la, la mano de las ordenanzas. Y por último, creo que de la desescalada, aplicar una desescalada sin acompasarla al ritmo de vacunación, es volver a la cuarta, a la quinta y a la sexta ola. Bueno, y ahora os pregunto: ¿qué más puede pasar en tres o cuatro días、eh, para que efectivamente la tormenta del desierto se quede en una suave brisa políticamente en España? Paco, el panorama, bueno, todavía no queda claro, porque es、si, decir. Cuidado, que en Murcia tiene que haber una moción de censura, todavía se tiene que sustanciar. Y en Madrid se tienen que sustanciar unas elecciones.、Mm. Pero, ¿crees en la.? Hoy decíamos con, con Dávila esta mañana, en que efectivamente el plan de Sánchez era, hombre, triturar al Partido Popular utilizando de tonto útil a Ciudadanos, darle el, el, un éxito a Vox de forma indirecta. A ¿Convertir a la derecha en un erial y después convocar elecciones? Vamos a ver,、eh, Pedro Sánchez, contrariamente a esas especulaciones que se vienen hablando de la geometría variable, yo sostengo que tiene la geometría invariable, su pacto y su alianza Frankenstein la sostendrá、eh, contra todas las circunstancias porque ha apostado por ello, pero para que eso e s c u a j e para que eso le pase la menor factura posible, necesita bombardear el centro-derecha y desarticularlo, desmantelarlo. Empezó con el tema de la. De la manifestación de la Plaza de Colón, que yo insisto que fue un éxito porque permitió parar el, la mesa de la autodeterminación, la claudicación de, que se produjo en p e d r a l b e s pero inter, fue interiorizado por una parte del centro-derecha que bueno, que es, la propaganda ha causado efectos extraordinarios. ¿no? Y aquí asistimos pues, un poco a lo que hemos vivido en las últimas horas, ¿no? algo que ya se venía. Digamos, recogiendo que es el suicidio de un partido, porque un partido político、mmm, puede superar errores, puede superar derrotas, puede superar cualquier contratiempo, es decir, cuestión de tiempo, y lo sabemos en la historia reciente de, de España, pero lo que un partido no puede superar es un suicidio. Aunque sea con el veneno, con la pócima que le presta a la mano de Pedro Sánchez. Y esto es lo que ha hecho Ciudadanos realmente. Es decir,、eh, desde la llegada de Inés Arrimadas ha producido una, auto, una rectificación de sus propios planteamientos, ha escuchado los cantos de, del de, cantos de sirena del Partido Socialista. Y idealmente se ha suicidado hasta convertirse en un partido tránsfuga, porque no se, puede,、eh, no se puede calificar de otra manera que tú inicies un proceso de mociones de censura, que efectivamente el epicentro, como tú advertiste el miércoles de madrugada, era Murcia, pero el movimiento sísmico afectaba lógicamente a Madrid, en el que tenía, era evidente que tenía un colaborador en esa operación, que era el propio, el propio Aguado, el vicepresidente de Ayuso, que desde el primer momento ha intentado. Digamos, contraprogramar a la presidenta, montarle una comisión de, de investigación sobre la familia de, de su padre, etcétera, etcétera. La ha intentado de todos los momentos desarticular en la aspiración de ser el, el, el sueño ese que tenía de niño, de ser, ya que no de presidente del gobierno, de ser presidente de la comunidad, con el apoyo del Partido, partido Socialista. Y en esta estrategia ha entrado i n e s a r rimadas. Entonces, un partido que venía a consagrar la nueva política, pues ha hecho lo, lo peor de la, de la peor política y pierde su principal capital político. Es su, es su idea de regeneración política, su idea de cambiar las cosas, que ha sido, digamos, muy plausible en otro terreno, pero ya su error fue empezar a acercarse a Pedro Sánchez con los presupuestos. Pedro Sánchez le dio una bofetada y pactó, lógicamente, con Esquerra, solamente lo utilizó como tonto útil para intentar traer a Esquerra a, a los presupuestos. Luego, la campaña absolutamente demencial en Cataluña, que apostó por el voto útil de i l l a que todos sabemos. Eh, que ella no iba a ser la alternativa constitucionalista y ya estaba como un peón de Sánchez en su estrategia de diálogo con el propio, el propio independentismo. De hecho, ahora vamos a tener en Cataluña una operación absolutamente face, es decir, que no va a hacer oposición a, a, la, nueva, a la nueva mayoría y ya el, el golpe de gracia ha sido lo que hemos vivido en las últimas horas, que insisto, el epicentro estaba en Murcia. Pero realmente el campo de acción iba a Madrid, iba a Castilla y León y sin descartar a Andalucía. Y por eso la presidenta de la comunidad hizo muy bien en ese golpe de audacia, que lógicamente vamos a ver en qué queda, pero realmente antes de estar dispuesta a jugársela y que sean los madrileños los que decidan, antes de que se la jueguen como, de la forma que estaba ocurriendo. ¿no? ¿En qué queda todo eso, Antonio? Pues queda en un espectáculo, Carlos, muy poco edificante. ¿no? Yo creo que hemos asistido a una falta absoluta de inteligencia política, clamoroso y obsceno. Todo este espectáculo ¿no? de, bueno, de cambios, de transfugismo, de. Enmiendas a la totalidad que luego al rato pues ya, pues ya no eran así, entonces firmaban una cosa los concejales, pero ahora ya los, los diputados, pero ahora ya no.、Eh, bueno, Todo esto me parece que es un s á v e s、sí、e quien pueda, ¿no? y, y realmente es la parte menos noble de la política la que estamos viendo. ¿no? Nadie calculó las consecuencias de esa operación descabellada en, en Murcia. Realmente,、eh, si fue una operación、eh, entre Ciudadanos y el Partido Socialista, los dos tendrán que、eh, reflexionar. Muy mucho acerca de la torpeza que han exhibido, y ahora efectivamente eso tiene consecuencias: las consecuencias de Madrid con elecciones el 4 de mayo y las, las consecuencias para Ciudadanos. Ciudadanos、eh, se había abocado esta mañana a las 11 inés arrimadas o a m p l i a r su dirección y dar cabida a voces críticas como Igea, como Marín, como t o n i Cantó. O está muy en el aire su propia continuidad. Yo creo que hasta el día 4 de mayo, que se sepan los resultados de Madrid, donde ciudadanos, ojo, puede que no esté en la Asamblea de Madrid, puede que no esté porque no alcanza el 5%, hasta ese momento no se dirimirá el futuro político de Inés Arrimadas, pero tiene su liderazgo muy seriamente comprometido, ¿no? Eh, todo lo que hemos estado viendo, yo creo que es la imagen de la peor política. Y los ciudadanos, en este momento, y e s t a m o s hablando de la situación sanitaria,、eh, podemos hablar de la situación económica, no quieren esto, quieren políticos responsables. Y no que un señor que era número tres de Ciudadanos antes de ayer, ahora diga que ha descubierto, o se ha caído del caballo, que el único proyecto que puede eh, eh, vencer a Pedro Sánchez es el Partido Popular. Es que era número tres de Ciudadanos hasta antes de ayer. Es que eso, ese tipo de giros hay que esperar a que acaben las legislaturas,、eh, a que acaben las etapas políticas. Este cambio de caballo sobre la marcha, yo creo que dice muy poco de la política.、Yeah. Para i g n a s i Pues yo creo que ese espectáculo al que se refería Antonio. Lo malo de todo esto es que no se nos podemos achacar esta vez a los partidos extremistas y a los populistas. Han sido los partidos sistémicos los que han provocado ¿eh? este, este fin, esta, esta, esta rebatiña suicida para la reputación de la política en plena, en plena pandemia. ¿no? Y hombre, el pato directo tiene que pagar a rimadas y no el aparache de turno al que probablemente van a encalomar el, el castigo. Y lo tiene que pagar pues, por bisoñez, por, por falta de pensamiento estratégico, por falta de, de pensamiento abstracto. Rivada se ha confirmado como una política, una dirigente que es corajuda, que es brillante en el Parlamento, pero que, que ha sido muy, muy sobrevalorada en cuanto a, a, a pensamiento estratégico. Pero el responsable, como yo decía al principio, responsable de todo esto es un presidente del gobierno que en plena pandemia se ha dedicado a, a desestabilizar las instituciones, a desestabilizar el funcionamiento de instituciones que en total, en cuatro autonomías, significan 18 millones de españoles. Y todo esto por la teoría de sus asesores de cabecera de que a las elecciones hay que llegar desde el poder. Entonces se les ha ocurrido la gran operación: vamos a, esa, a repartirle el espinazo al PP, lo sacamos de las autonomías de todas las que podamos, sobre todo de la de Madrid, que es la, que es la simbólica, y llegamos a las elecciones cuando, cuando toque, en fin, los dos, dentro de dos años, desde el poder, como Sánchez llegó desde el poder, y efectivamente eso cambia mucho las la, la, la perspectivas. Entonces, claro,、eh, un presidente que en pleno de esto, con un estado de alarma. Que no usa, además, para lo que tiene que usar, se dedica a, a, a la intriga, pues、mm, es, esto, esto desestabiliza todo. Y esta vez le ha salido mal, porque para un trabajo, digamos, de, de profesionales, ¿eh? de Luca Brasi, enviaron a Torrente a Murcia. Enviaron unos torrentes porque los de ciudadanos pues, no tienen esta, esta cultura resabiada de, de, de los grandes partidos. Efectivamente, el PP luego se ha defendido pues, sí, con esas puñaladas de, de, de, la, de la vieja política, pero claro, porque lo atacaron, lo atacaron、eh, por la espalda. Y Entonces, bueno, queda a ver qué pasa en Madrid. Ojo, porque yo noto mucha euforia sobre Ayuso. Eh, las encuestas son muy potentes ahora mismo, pero ahora mismo es evidente. Ayuso ha quedado como la víctima de un golpe de mano y, y que ha tenido la audacia de jugársela, como decía r o s e l l Pero、mm, cuidado, porque、eh, depende mucho todo de que Ciudadanos salte ese 5% de límite para entrar en el Parlamento que decía Antonio. Porque si sí, pero, entra, si entra ojo, que puede haber una alianza anti-ayuso. ¿eh? Y、mm. le van a no, dar, vamos, Paco, le van a dar con todo. Le van a sí, dar, y todo, y no, todo en manos del gobierno es mucho. Es mucho sí, le no, van a tirar cada muerto、no, el COVID-19. La dificultad del envite no l o voy a negar porque no es eso. Pero vamos a ver. Yo es que creo que nosotros interiorizamos también y tenemos sobrevalorado a determinados personajes. Dices, cuando falla una operación, decimos, no, es que ha fallado porque han mandado allí un torrente. No, no, no, no, no te equivoques. Es decir,、eh, yo lo decía el domingo, vuelvo a decirlo, es que aquí muchos dan el salto a la rana y nos quedamos en el brinco de la rana, pero no donde cae la rana. Vamos a ver, el brinco de la rana cayó bien, la,、eh, y estoy hablando de los asesores de, de Sánchez, en la moción contra Rajoy, porque realmente se encontró que dieron un brinco y, otro, y Rajoy no reaccionó ante esa operación. Entonces formaron por una persona que, de falta de escrúpulos, q u está e dispuesta a pactar con quien sea menester, que es Pedro Sánchez, sale adelante. Pero cuando muchas veces te das cuenta, no olvidemos las,、eh, las, las últimas elecciones generales, en e l que Sánchez planteó unas elecciones plebiscitarias, que le salieron mal. Le salieron mal sí, sí, y sí, se、claro. abrazó rápidamente a aquellos que, como decía Rivera, estaban en la habitación del pánico y pactó con todos ellos. Ya le salió mal eso. Segundo episodio. Hemos, nos han vendido el efecto IA, extraordinario, gran triunfo, etcétera, etcétera. Incluso I, Iván Redondo se sintió la obligación. De cuando lo citó Illas, a l u d a r al auditorio, cosa insólita porque normalmente <risa> los asesores deben sí, estar en la retaguardia, sí, sí. no deben estar en el, en el foco. Está, y y además, tercera, un asesor la, la pagado con fondos públicos para un partido político, para hacer candidato. La tercera partido, operación pero, ha sido de fracaso de esta operación de bombardeo a la oposición y de sacar al Partido Popular de, la, de, de ahí. Que evidentemente ha sido una operación fallida, pero no solamente por mandar a torrente como tal, es que fallan. Es decir, no nos engañemos, no nos, no nos quedemos con la propaganda, que en estos momentos la factoría de efectos especiales de, de la Moncloa y además con el,、eh, con el aparato propagandístico que la ropa y que se acompaña, pues muchas veces solamente pa paramos en los éxitos y tiene la capacidad de maquillar las derrotas. Y esto es una derrota en toda regla la que han sufrido con el centro de operaciones en Madrid con el, y la traslación a Madrid y a otro. Y a, otros, y a otros sitios. Y eso es así. No es que hayan mandado allí a un torrente, es que、eh, la operación. Era de, de Estado Mayor, fracasó el Estado Mayor, no, la operación no, es que, de connivencia claro, no, no, de la Moncloa con, con、no、Inés refería, Arrimadas. Con Torrente no me refería solo a, a los de ciudadanos, me refería también a Ábalos. Es decir, es que allí, aquello lo han hecho de una manera tan chapucera. Dicen, ¿pero cómo se les ocurre? O sea, que, Es que yo creo que el problema del PSOE, de la izquierda es que ha fabricado una campaña contra Ayuso diciendo que está loca, que es tonta, y se la han creído. Porque era evidente que si hacías no, lo de Murcia antes que lo de、sí. Madrid. Ayuso, que no tiene de tonto un pelo, podrá ser más o menos iluminada en sus expresiones a veces. Que lo iba a hacer porque tiene, porque tiene una cosa、ah. que, que nadie le puede negar, además, que es audacia. Lo que no iba a hacer era esperar como Rajoy a que fuera、o、la c u d a Porque están acostumbrados a que la propaganda haga o sea, que el, el, el adversario se rinda sin ¿sí? combatir. Pero no trabajamos. Bueno, bueno, ahora, si、sí、queréis,、no、te seguimos te hablando creer, de, de este asunto, porque además contaremos con la presencia de un invitado que nos puede ilustrar al respecto. Pero antes tengo una información muy interesante de b e r t i